Preguntémosle a la alcaldesa de, Quil, de Quilpue,、ah, eh, que ya está con nosotros、Lenda. acá,、eh, Carolina Corti.、Eh, esta llegada del otoño y con anuncio de lluvia,、eh, no sé si alcanza a ver, porque nosotros estamos acá en el búnker de la radio, que es el estudio, ¿cierto? No alcanzamos a ver、Lenda. si ya está listo para llover o no. ¿Cómo está, alcaldesa? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto escucharlos. Muy bien, s a l u d o s a todos los auditores de Radio Carnaval, especialmente a los de Quilpo. Con Sandro estamos acá、eh, recibiendo el otoño, porque nos dice acá、eh, un, una información que a las once con cuarenta cinco y llegaría,、ah, según el equinoccio. Once Once cuarenta cuarenta siete. y y siete, para、claro. ser más específico, el otoño, alcaldesa. Sí, pues bueno, nosotros estaríamos esperando la llegada de entre 7 y 10 milímetros para el día de hoy. Mire, Ay, ¿y cómo、eh... se prepara Kirpuy? ¿Se preparó Kirpuy, alcaldesa, b u a n d í a Mire, bueno, siempre se prepara Kirpuy. Kirpuy está preparado hace o sea, como 10 días para una lluvia que también está、Qué、anunciada、bien. y no llegó.、Eh, pero lo que sí, ¿Eh? Eh, complicado, estábamos con el tema del incendio de los muebles. Ya. Y, y evidentemente esta, estos. Milímetros poquitos nos、vale. vienen bien, digamos. Va a ayudar、nos、eso a. n Va a ayudar porque... nos, va, nos vienen bien porque、sí. todavía estamos en ese proceso. Exactamente.、No、Alcaldesa, mire, la razón de nuestro llamado es para consultarle sobre la visita del ministro de Vivienda, Iván Poduje, a Quilpue, y considerando también la urgencia que viven muchas familias de la comuna. Queremos profundizar un poco en el, los avances, los compromisos, los plazos,、ah, sobre esta visita también que tuvo esta reunión. Alcaldesa, el ministro visitó Quilpue luego de hacer este recorrido、eh, también en Viñó del Mar. ¿De qué trató este, esta bueno, reunión? Lo primero, lo primero que quiero destacar es que el día de ayer el ministro llegó a las nueve de la mañana y se fue a las dos y media de la tarde.、Ya. Quiero destacar que、eh, haya existido esa tremenda voz de, de escucha, eh, especialmente eh, con los vecinos, pero también con la municipalidad, el, con nuestros equipos técnicos y sus equipos técnicos, para plantearle todos los estados de avance de la reconstrucción. Nosotros.、Uh -huh. Nos hemos preocupado fundamentalmente de no parar, sea como sea, avanzar. Ok. Entonces teníamos que hacerle un mapeo general de、uh -huh. lo que sucedía en, en dos áreas. Primero,、eh, la, lo, la reconstrucción, que tenía que ver con el incendio el 2 y 3 de febrero del 2024. Y segundo, el déficit habitacional que existe respecto de Quilpue.、Eh, él nos escuchó con mucha atención. Tuvo algunos planteamientos que me parecieron tremendamente interesantes respecto de cómo iban a ser los enfoques respecto de condominios sociales, de cómo podíamos entrecruzar esos condominios sociales junto a la reconstrucción,、eh, de cómo、eh, también despejar o, uno de los proyectos más importantes que había en reconstrucción, que eran 240 viviendas、eh, en el Mirador Poniente, el Mirador 2. También para producir los desalojos ahí y que efectivamente ese proyecto avance, porque era mucha cantidad.、Eh, y contarles también cuáles las i t u a c i ó n de los inhábiles, que en d e f i n i t i v o más o menos cuántos inhábiles nosotros tenemos hoy. Que ha sido una discusión respecto de que、sí. la política pública hoy va a ser、eh, llegar a los inhábiles en reconstrucción. ¿Ya? Eh, entonces pudimos también segregar lo que tenemos en campamento y lo que tenemos、eh, como allegados, que son las clasificaciones más importantes de Ináviles. Ok, está tomando entonces razón el ministro en el sentido de que quiere、eh, tener todos los datos para、eh, comenzar esta hoja de ruta más clara, con hitos y tiempos definidos que entreguen certeza también a los vecinos que están muy inquietos al respecto. Ayer yo le, le agradecí mucho la cantidad de horas que estuvo en Quilpue, porque no es fácil para un ministro que tiene hoy día、eh, prácticamente tres reconstrucciones a la, a la vez、mm. eh, poder manejarse con ese nivel de、eh, despliegue ¿no? y con los equipos pertinentes. Yo creo que、eh, la primera característica del ministro hoy día es esa: el despliegue y la capacidad que tiene de darle certeza en plazos a los. Vecinos. Por ejemplo, en Quilpue se comprometió a volver en dos semanas más con una reunión muy específica que va a ser con las entidades patrocinantes y además con lo que significan、eh, los equipos técnicos. Y, y aquellas entidades patrocinantes que finalmente son las que hacen funcionar una reconstrucción y que no han funcionado bien.、Uh -huh. Él quiere empaparse un poco de eso porque eso lo tienen solamente. El, el, el testeo o, o la, la, la sensación la tienen las personas que, en definitiva, han, han hecho uso de las entidades patrocinantes.、Eh, y yo creo que él, en ese sentido,、eh, ha tomado nota、eh, bastante seria、eh, de ciertas entidades patrocinantes que también han hecho e l e n t e c e r el proceso.、Uh -huh. Y con esas entidades patrocinantes, él les ha dicho de frente. Mire, eso hay que cámbiese, porque claramente Santidad ya no funcionó, porque no solamente lo escuchan aquí, lo escuchan viña, lo escuchan esto, lo escuchan o otro.、Mm. Eh, así que, no, yo creo que él en este minuto、eh, está recabando toda la información. Él mismo dijo que tenía que hacer una reconstrucción rápida,、eh, dijo que tenía que hacer una reconstrucción paralela, dijo que íbamos a declarar、eh, a, a las personas que estaban en campamentos y a llegado hábiles. Además, t e n e m o que trabajar en el retraso de los que estaban hábiles y、mm. no se les ha reconstruido. Los que hicieron autoconstrucción y no se les ha devuelto la plata. Entonces es un desafío súper importante. Sí, exactamente. Bueno,、eh, estamos con la alcaldesa Carolina Corti, la alcaldesa de Quilpue. Finalmente, alcaldesa, ¿qué mensaje le entrega entonces a usted a las familias de Quilpue que siguen esperando soluciones concretas? ¿Puede tener hoy mayor tranquilidad, por ejemplo, respecto a la reconstrucción? ¿Va a avanzar en tiempos más acotados? Yo creo que existe un ánimo de avanzar en tiempos acotados y además de dar certezas de plazo a la familia, y eso a mí me, me da tranquilidad también en el sentido de poder transmitir los plazos que me está diciendo el ministerio, porque、eh, yo creo que sensiblemente uno no, ya no, no tiene excusa después de dos años. Entonces, Tienes que ocuparte de dar certeza. Y yo creo que el ministro ha cumplido con tres características que son fundamentales. A pesar de que las personas puedan creer que no tienen muchas habilidades blandas, yo creo que las tiene, porque la gente, al llegar a un lugar, lo ve con una voz esperanzadora, lo ve abrazador, alto, como muy paternal. La gente le cree,、mm. tiene una confiabilidad.、Eh, y eso es importante para partir el, una relación que recién se inicia, ¿no? Sí. Lo segundo, yo creo que también tiene claro la, el, el enfoque técnico que le quiere dar la reconstrucción. O sea, no, va, no está picoteando por aquí y por allá de, respecto a las soluciones. Tiene claro que él quiere a las familias hábiles avanzar lo más rápido posible con los departamentos de obra, en recepciones, con entidades patrocinantes eficientes y eficaces. Y tiene claro que los inhábiles va a tener que declarar los hábiles en el caso de allegados y de campamentos, que es lo que dijo, porque ayer quiso la cifra exacta de los hábiles y de los inhábiles.、Eh, y yo creo que esa certeza va a colaborar mucho para los ambientes también de, de las personas. Y eso que esté viniendo cada 15 días、eh, es tremendamente importante. O sea, ya, ya lo,、eh, lo vimos mientras fue, antes de ser nombrado. Posterior a ser nombrado y después cuando ya asume. n、eh, Lleva harto tiempo recorriendo la reconstrucción antes de que fuera incluso el incendio del sur y, y eso lo hace como sistemáticamente.、Y、de hecho, nosotros nos agiendo rápidamente la reunión con las entidades patrocinantes y、eh, con las entidades patrocinantes para la, la semana subsiguiente, que serían los 15 días, y darle、eh, una certeza también a los vecinos. Exacto, eso es lo que e s p e r a los vecinos, s cierto? Que tengamos solución pronto a esto. Y además, que el ministro, como dice usted, que visita、eh, continuamente la zona, lo vimos ayer transmitiendo por su celular, <ríe> por el propio celular, ¿cierto? Cómo iba o no iba la, la reconstrucción y dijo, mira, aquí no hay obrero. Y él mismo transmitía a través de, de las imágenes de su celular. Entonces, eso、sí. da, ¿no es cierto?,、eh, la confianza que dice usted en los vecinos que esto va, va en, o sea, buen yo creo que ven, en buen camino. Yo creo que ver a alguien transmitido. Trabajando、sí. con toda la honestidad que la gente necesita en este proceso. Honestidad que es muy necesaria para cuando tú vas a asumir un cargo, que es、mm. lo mismo que me pasó a mí. En un año y tanto no habíamos logrado avanzar nada o casi nada. Y yo asumo y le tengo que dar certezas, pero también le digo: mire, esto no se puede hacer. Mire, esto no califica. No, o sea, la verdad.、Mm. No, no adornar la verdad. No es bueno adornarla cuando uno es servidor público. Exactamente. Alcaldesa, le agradecemos estos minutos、eh, de habernos recibido este llamado para ir aclarando, ir dando también esperanzas、eh, más certeras a los vecinos afectados. Y, y como siempre, pues muy gentil usted. Muchas gracias. Gracias a la Radio Carnaval. Un saludo cariñoso y un buen fin de semana a todos nuestros quilpueinos. Eso, muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. buen día. Gracias.、Chau.